Celco intenta lavar su imagen con grotesca campaña. La empresa ligada al a Colíncopec y de la celulosa Celco, controlada por el heredero, el multimillonario Roberto Angelini, inició una fuerte campaña comunicacional en diversos medios de comunicación. Cabe mencionar que este grupo económico controla diversas empresas en el país, que lo hace vincular a diversas redes partidistas en Chile. Arauco Celco Son empresas altamente cuestionadas por los graves daños sociales, económicos, ambientales, culturales, que han causado graves conflictos en diversas territorialidades del país. ¿Sembremos futuro o destruyamos presente y futuro? Desde domingo 10 de agosto partió la campaña 2008 de Arauco, continuando así con el intento de lavar urgentemente su imagen corporativa y la de su marca. Paradójicamente, Sembremos futuro se llama el eslogan que fue lanzado en esta campaña, y según sus organizadores, esperan que sea recordado por todos, dando a conocer a Arauco como una empresa que se proyecta a su futuro como un referente mundial en el desarrollo sustentable de productos forestales. Contrario a esto, Arauco y su celulosa, Celco, son una de las empresas más cuestionadas en el país por los graves impactos en el millón de hectáreas que tiene de plantaciones de monocultivo de especies exóticas de pino y eucaliptus, con secuelas graves a los ecosistemas, principalmente a los recursos hídricos. Del mismo modo, como consecuencia de la industria forestal, están sus plantas de celulosa y la contaminación tóxica que han arrojado en distintos territorios, como el río Cruces en Valdivia y Mataquito en la séptima región, con verdaderos ecocidios, sumándose a a la contaminación social impactaba principalmente en contra de quienes se oponen a sus prácticas y por los fuertes niveles de represión, como ha ocurrido en Mewin y Mississippi, en desmedro de las comunidades lafquenches y sus pescadores. La cooptación y cizaña han sido otro elemento para generar quiebres orgánicos entre sus retractores. COPEC Arauco y Celco son empresas que fueron obtenidas en el proceso del saqueo al Estado de Chile durante la dictadura militar, obtenida en su oportunidad por el empresario fallecido de origen italiano Anacleto Angelini. Hoy heredadas a su sobrino Roberto Angelini, quien en la actualidad mantendría una fortuna activa que supera los 7 mil millones de dólares y que entre sus directores empresariales cuenta con una larga lista de personalidades ligadas al ex régimen militar y algunos militantes de partidos de la concertación principalmente la democracia cristiana. La millonaria campaña de Arauco es transmitida a través de los principales medios de comunicación, televisión abierta y cable, radio, prensa escrita, revistas, internet y en la vía pública.